Jorge Enrique Rosso, al director general de Limbías, doctor Carlos García, gracias por su compañía en el municipio de Cibaté. Un saludo muy especial al alcalde del vecino municipio de Granada, al consorcio vial OCB 2016 y al consorcio interventoría de la obra también quien ha asumido esta gran responsabilidad para los cibateños es materia de orgullo señor vicepresidente contar con usted en el día de hoy anunciando una de las obras podría decir yo la más grande en la historia de nuestro municipio la inversión sin precedentes que se realiza en esta jurisdicción y que va a tener efecto directo sobre los 35 mil habitantes que tiene nuestro municipio Si bien es cierto, todos nos desplazamos como mínimo una vez a la semana hacia el distrito capital, hacia los municipios cercanos. Tenemos que pasar por esta vía, una vía que le ha causado vidas, que ha causado muertes, que ha causado sufrimiento. Una vía que se encontraba en muy malas condiciones de infraestructura, una vía que requiere un mantenimiento urgente, una rehabilitación urgente con el fin de garantizar la seguridad vial de todos nuestros habitantes, con el fin de mantener ese crecimiento que se ha venido dando en los últimos años en materia turística para nuestro municipio y que sin lugar a dudas fortalece la economía local, una economía que se basa especialmente en en la agricultura y que requerimos de las mejores condiciones para poder ingresar los insumos y sacar nuestros productos, señor vicepresidente. Y recibimos con beneplácito esta importante inversión y asumimos el reto de trabajar de la mano con las demás entidades del orden departamental y nacional para que en un mediano plazo Sibate pueda contar con una vía del nivel que merece su gente y que merecen sus turistas, una vía el nivel que merece el desarrollo económico y la competitividad que viene creciendo en nuestro municipio y esperamos ser partícipes de esa gran obra durante este gobierno también de esos cinco mil millones que se han destinado y que con la gestión de un amigo nuestro un hijo del municipio que siempre ha estado ahí trabajando y trayendo las partidas más importantes que se han logrado traer nuestro municipio, el doctor Jorge Enrique Rosso, en los años anteriores, en el gobierno pasado, le invertía bastante a la infraestructura deportiva, más de 3.500 millones en escenarios deportivos, en esta oportunidad 5.000 millones en materia vial y esperamos que lleguen más inversiones para nuestro municipio, pero esperaríamos que esos 5.000 millones, como lo estructura el convenio, Allí hay un componente para los estudios y diseños que tienen que ver con la ampliación de este importante corredor vial. Entonces, una vez tengamos esos estudios y diseños, esos presupuestos de obra, esperamos poder introducirlos en los demás proyectos de Vías para la Prosperidad y en los proyectos que a futuro se puedan desarrollar en nuestro país para ser priorizados. De la mano del Consejo Municipal, señor Vicepresidente, hemos venido analizando y con el equipo de gobierno la problemática de vivienda que tiene nuestro municipio una problemática de vivienda que desde los anteriores gobiernos han venido generando algunos proyectos de vivienda de interés social para nuestra gente a través de predios de particulares pero con subsidios del municipio que han permitido que cientos de familias accedan a este beneficio y reducir sustancialmente ese déficit de vivienda que hoy tenemos. Y con preocupación tenemos que decir que a la fecha no tenemos predios públicos, predios urbanos para poder postularnos a esta iniciativa. Estoy trabajando de la mano de la Beneficencia de Cundinamarca, del gobierno departamental, de la caja de compensación CAFAM, para poder llegar a concertar la inclusión de un predio eh, en el esquema urbano de nuestro municipio de modo tal que poder entrar a formar parte de este proyecto, pero con una petición muy clara, y es que esas viviendas le lleguen a familias cibateñas, a familias nuestras, a la gente que la necesita en nuestro municipio. En ese sentido, estaremos trabajando muy fuerte por ese proyecto y estaremos ayudando a los cientos de cibateños que aún tienen ese déficit. En materia de agua potable y saneamiento básico, También el municipio ha estado atento a generar proyectos, ya hemos sido beneficiados por un proyecto muy importante, también con el apoyo del doctor Jorge Rosso, por más de 2 mil millones para la ampliación de la planta del acueducto del casco urbano en nuestro municipio, que hoy se encuentra ya en funcionamiento, y estamos acabando de estructurar en el presente gobierno y con el apoyo de las empresas públicas municipales, un proyecto de primera fase del plan maestro de alcantarillado para el casco urbano. Un proyecto que estaría solucionando el riesgo de inundación que sufren dos barrios de nuestro municipio. Un proyecto que ya cuenta con todos los estudios y diseños, que ya tuvo una primera revisión en la ventanilla única del Ministerio, que esperamos presentar los ajustes correspondientes en las próximas semanas. Un proyecto por el orden de los 6 mil millones de pesos y que esperaríamos de esa bolsa que va a fortalecer los recursos de el Plan Departamental de Aguas se pueda llegar a un feliz término y contar con esas importantes inversiones en materia de saneamiento básico para nuestro municipio. Tenemos otras problemáticas que también desde, desde su liderazgo seguramente nos podrá aportar y son problemáticas que vivimos como la que recientemente se conocía en los medios de comunicación y es la problemática del transporte en nuestro municipio. Tenemos que buscar un modelo de integración que nos permita que los más de 15.000 usuarios que desplazamos al distrito capital puedan seguirlo haciendo de manera efectiva a través de las cuatro empresas habilitadas por el Ministerio de Transporte para prestar el servicio en este en este corredor sin que se afecte la tarifa de nuestros habitantes, señor vicepresidente, y en ello queremos pedir su intervención también para que a través del ministerio como ha mostrado la voluntad de concertar con nosotros, también se le haga un llamado al Distrito Capital para que sea condescendiente. Tenemos muy claro que las fases 2 y 3 de Transmilenio tendrán un cierre financiero durante el primer trimestre del próximo año, que aproximadamente en tres o cuatro años esté en funcionamiento esta importante obra porque todos la necesitamos y que en ese entonces el modelo de prestación del servicio de transporte público tendrá que cambiar para nuestro municipio pero mientras ello pasa no queremos que los ibateños tengan que asumir costos de cuatro mil y cinco mil pesos para llegar al distrito capital por eso presidente sabemos que bajo su batuta bajo el liderazgo bajo ese trabajo decidido y comprometido que ha demostrado por todo el país estará en su mente y en su corazón el municipio de Cibaté y así como ha logrado recorrer el país y por segunda oportunidad lo tenemos en nuestro municipio hoy en condición de vicepresidente y esperaríamos poderlo tener más adelante en condiciones mucho más importantes conforme a los proyectos personales que tenga el municipio de Cibaté quiere hacerle un reconocimiento como gratitud a ese compromiso que demostró, con este asadón que representa nuestro campesino zihuateño, que representa nuestra lucha a diaria que tenemos por el desarrollo de nuestro municipio, con este mismo asadón que seguramente se va a construir, ese tercer carril o esa doble calzada para nuestro municipio, también se labre, cada uno de los proyectos que usted tenga en mente señor vicepresidente, en nombre de la comunidad cibateña del consejo municipal reciba este pequeño pero sincero reconocimiento una escultura adelantada por un artista de nuestro municipio que le reconoce esa labor que ha desarrollado durante tantos años por todo este país señor vicepresidente, muchas gracias a usted bueno, muy amable es que en verdad todas las noticias son buenas, ¿no? Qué pena volver a intervenir, pero les agradezco mucho. Eso sí, de verdad pónganse las pilas. Ay, si tienen semejante déficit de vivienda, mal harían no aprovechar esta oportunidad porque usted con recursos propios del municipio no logra financiar ningún proyecto. Oiga, y es que se me olvidó comentarles, todas las noticias son excelentes. En tres semanas estaremos adjudicando el tercer carril en la vía Bogotá-Girardó. Eso, de todas maneras, también los beneficia. Será la primera gran autopista de Colombia que tenga seis carriles. En tres semanas. Bueno, antes de que termine el año, tendremos adjudicada la vía de Cisga a la calle 13, lo que llaman la lo en su fase 1 esa obra también nos va a impactar porque desvía parte del tráfico que llega a la ciudad de Bogotá que tomará Cisda calle 13 sin tener que entrar al corredor de Soacha eso sí que le va a aliviar la carga a este corredor la próxima semana se resolverá el recurso para adjudicar el contrato en norte la salida en la autopista norte que tendrá cinco carriles en cada